Buenas tardes, mi gente, o n d a b a s i l e Vamos a iniciar con un poquito de música también líquida, directamente al consumo d el bar sensacional. Aquí está el Diablo Mix y el Loco Javi, la capital. l a d i l a n t e Ahora sí nos vamos a chupar y chupar. ¿Cómo está, mi gente chupadora?、Ah? ¡Uy! Los que saben cantar, cantamos también. t o ¿Dónde está la gente despechada? El grupo más grande, la, la gente que está chupando cerveza adorarte, esta tarde. ¿eh? Vamos a chupar. Y las mujeres también despechadas que le cantan a ese hombre infiel. l t a l vez ni en mil años ya puede! Eso sí. Y la gente que quiere consumir en el bar esta tarde. La gente que vino cobradita la quincena. Aquí nos vamos a d i s f r u t a r e s o v e a m o s a chupar y chupar esta tarde. ¿Dónde está la gente de San Juan? ¿Dónde está la gente de San Roque también que ha venido por acá? Buenas tardes. A la gente de la colmena también presente, saludos, b e b i d o los panas. A los ciegos también. Vamos ¡Ah! a ver la gente que sabe cantar eso. Quizás lo nuestro tenga que acabar. Los que le han dedicado esos temas a su, a su novia, a su amiga. Con de Bencho.、Sí. el amor, diablo v i x a en acción ya esta tarde. Morirá este amor por ti. Y solamente para tomar cerveza esta tarde. ¿Dónde está la gente que está bebiendo? ¿Dónde están los solteros? ¿eh? Los que saben cantar eso. En los besos. Eso. Que me hiciera. ¿Has estado bien? Más o menos. Llegaste tarde ayer. Te regañaron. Solamente para corazones despechados esta tarde. El Dizzy, t i a l o Mix. Mi amor. Sí. Te quiero. o h s discos? Hace años. Mi abuelito le convenció a mi abuelito también. Y ahora solo te v i n Vamos a seguir bebiendo. Vamos a seguir también. r a l i s a la JR 2000. Qué buenos recuerdos. 27 años de trayectoria、e、historia de la JR 2000. Vamos a cantar también. ¿ah? Háblame de ti. Ay, d o mío. Cuéntame. Baladas desquisitas. Baladas que nunca mueren. Ay, Dios mío. A la gente que ha visitado grandes discotecas, eso lo vivíamos. Y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo también. ¿ah? Y la gente que está tomando b i e n a ¿dónde estamos?、Ah? El, que está, el grupo más grande que está con una java y cerveza. ¿Dónde están los que están tomando por jabas de cerveza? Muy bien. Esa es la gente chupadora. La gente que no se ahueva nada. Oye. a s í se van consumiendo la cerveza. l a cerveza con los amigos. La gente, la colmena, q u gente se r e a los tiempos también. s a l u d o tremendo. Te Para Misu, esta se la voy se a dedicar、también. a todas las mujeres que están. Cuando se va un amor, vuelve, y cuando lloramos en tu almohada, le decimos: mata, Oye, yo quiero tenerte. Otra soniera verte. Por favor, vuelve, Ay, Dios mío, vuelve, vuelve. Vamos a hacer un concierto e s a tarde. Un concierto vale, de Ciro JR 2000. Y aunque le mienta a la gente, tú me hace falta de carácter urgente. Vuelve, vuelve, que no es lo mismo. Sentí que caigo en este a m o ¡Ale! ¡A l u e a y ú d a m e tú! Es chévere la gente que está tomando cerveza con estos discos. Lo、si no、estamos、vuelves. lanzando. que c n d i e n s a e la sábana, Isa también. n c o n el mundo las manos arriba, la gente despechada! ¿Dónde está el grupo de amigos más grande? ¿Dónde está el grupo de amigos que salen por primera vez a Onda Vasile?、Eh? ¿Dónde están esos panas más arrechos esta tarde? ¡Ay! ¡Ay! どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、うも、どうも、ど Vamos,、oh, levántame la mano, la gente positiva y soltera mal, esta tarde. Lo que nos vamos a de amanecida esta tarde y noche. ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! í t a v í ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! í n í ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! í e s v í ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! ¡Ví! Chévere, h a s t a para Anthony、Porque、también. Concierto, ya mismo pasa la s biela, saben q u é chévere. Se lo voy a dedicar a ustedes, mi público. Onda Basile. A mis amigos. Gracias a todos mis colegas de la música. ¿Dónde está la gente que está tomando cerveza? ¿Dónde está el grupo、Gracias、de amigos más grande e s d ó n d e está el grupo de amigos más grande esta tarde? オーケ !!Y a todos los que están pensando tirarlo, lamentablemente, cuando ustedes lleguen aquí, hablamos de música. ¿Está bien?JNDJ d a b l o Mix: El mejor!Señoras、oh, <no. S 1> y señores, aquí nos vamos! Con algo exquisito también. A la gente que nos ha l i s t o variedad y música. Te lo q u e r í a m o s brindar e s a tarde en o n d a Basile. Ya directamente la JN2000. En vivo. Algo diferente. Porque estamos en la zona rosa del Ecuador. Y eso es lo que se brende. La JN2000. Los、pues、invitamos a bailar a los caballeros que vinieron con su novia, con su esposa. Y a los panas s e vinieron sin pelada también. Para que baile con el mejor pan, a pilas. Vamos elevando ya esa temperatura a lo máximo al punto extremo y ahora vacílense, señoras y señores.、Uy. Quiero que lo sientas pegadito e s a tarde con esa mamá, ¿vis? Muy bien. Oye, e v e s ¿Cómo d i c e viste? ¿Cómo d i c e El momento de levantarse en todo el mundo. o b í c h a l e Presente a todos, presente a todos, ¿ah? ¿eh? No se va a a e saltando. ¿Dónde está la gente soltera en la onda v a c í e a h Esta tarde. ¿Dónde está la gente más arrecha? a f í j a l e Hoy nos vamos de Vienas. ¡Ese t calor de Vienas! s f í j a l e El diablo vence los controles ya. いいね Y lo vamos a bailar bien pegadito. Con tu chica. Con tu b a s i l e Con la otra. <risas> Aquí estamos directamente. Viene. El d a b l o Mix. Ya contigo. Oye. Estamos e a misup también. ¿Qué tal estamos si viene a misup? í c h a l e Parabéns, Luis, y también. A los 100 bautistas, sí. A los a ñ o s cada vez más grande, oye. Pero la barriga. Por ahí vamos, por ahí vamos. Fanza de chofer, oye. Y la tuya de profesional, ¿ah? ¿eh? Trailero. Se están agotando las cervezas, así que Pilas acaba de mandármelo. Vía m a i l nuestro gerente de la onda b a s i l e ¿eh? Así que aprovechen, muchachos. ¡Uy! Vamos a ver cómo se m e s a mamis. ピッチャーでで、クラウンスで、ウンパイなオンダ・バシール、デュオミオイスロケツキューケーンズ、ドスティンズデューマントゥポットデュエンド、オンダ・バシールドスティンズデュエンドゥーマンどゥーマンどゥーマンどゥーマンどゥーマンどゥーマン エイチ r レエイチャレエイチャレエイチャレエイチャレエイチャレエイ i ャレエイチャレエイチ r レエイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレイチャレ Ve n la música. Vamos a ver esas vagas. ¿Dónde están?、Sí. En la onda vacía están las vagas. ¡Guau!、Sí. Wow. Wow. Wow. Momento de mover la cintura, señoras y señores. Ese es el movimiento con la JR2000. 0 e el diablo!、Bitch. Muy e m bien. Sí. Sí. ¿Dónde está la gente del sur de Quito? o Entonces, cuando viene la gente bien arrecha sur de s u r d e q u i t o bienvenidos. La gente que viene desde Guamaní también, muy bien. Los p a n a s a m í que vienen desde la Tacumba también, el u i s i Uy, es la gente que sabe la contraseña también. Esa es de patate, de g u a m o t e c h o no. Vamos a mover la cintura, chicos y chicas. Aquel caballero más arrecho esta tarde. v a m o s a regalar un par de cervezas. Vamos a ver cómo lo mueven con su nena, con su pana, con su mami, con su. cualquier cosita, pero hágale, papi, hágale. ¡Va! ¡Sú! ú w i Buena música. Baila, Recordamos. cuando recién salió el reggaetón. ¿Sí o no? Cuando recién salió el reggaetón. y nos empezábamos a poner esos pantalones anchísimos. ¿Sí o no? Y en media nalga. Y con un DVD más o menos así. Y lo bailábamos raperísimo, ¿sí o qué? é f u í s o l e Hoy por hoy, la gente añiñada tiene los pantalones con las b a s e s estrechas. Tirados, añiñados en la zona rosa de Oma b b a s i l e ¿sí o no? Y las camisetas apretadas hoy, ¿sí o no? Ahora todo está cambiado. o y Ahora el pase del c a n t i b l a s se convirtió en salsa choque también.、Ah, yo no, el original. Dale, vamos a poner algo d e eso también. Uy, Oye, siéntale. Pégate un poquito más.、Uh. Los que somos mayores de edad, ¿dónde están arriba la mano? ¿Cuántos mayores de edad los que pasaron de los 18 años? ¡Uy! ¿Cómo lo bailan? ¡Eso! Los que tenemos 16 años por ahí, ¿dónde estamos? ¡Eso, por favor, señor personal de seguridad, saquen esos guaguas! ¡Uh! ¡El diablo Vix! El loco Javi, el capitán, n q u e les habla? a u、uh. é c h a l e hasta abajo, loco! La gente de la colmena, a s u i sabe bailar eso? ¡Uh! h u n Y la gente que viene por primera vez, ¿dónde está la gente que viene por primera vez A la zona rusa? Precisamente aquí a la Onda b a s i l e Bienvenidos, panas. ¿Cuántas habas de viena van tomando? Qué chévere, qué bien. Subimos, subimos. Nuevo hecha jornada en la Onda b a s i l e Nos vamos a c a l l a r m e A la j n dos mil pilas, la colmena. Necesitamos guardaespaldas.、Si、¡Ay, Dios mío! ¡Oye, mi todo el mundo! Vamos a sentir ese movimiento ya. Vamos a conectarnos en tu cuerpo. Vamos a bailar. Aquí estamos. El Diablo Mix. Hechizándote. ¡Péchale! ¿Quién sabe bailar eso? Buenas tardes. Buenas tardes, la gente chichera. ¿Dónde están los chicheros? ¡Echala ah? ¡Sí!、Hinchala、ahí! Eso sí, para que le vacile bien sabroso. ¡Oye! Ahí nos vamos, ahí nos vamos. Con los c h i f l a d o r e s y esa t tarde. ¿Dónde están los c h i f l a d o r e s ¿Dónde estamos? Solamente la gente soltera son los c h i f l a d o r e s Porque dicen que los casados ya no soplan. Ay, ay, ay. Ni la vela de cumpleaños dice que ya no avanzan a soplar en año.、Uh. ¿Será o no será la gente de la colmena? ¿Dónde está la gente positiva de Guamaní? ah?、Eh? La gente arrita de Guamaní. ¡Ríchale!、Uh. Sí, sí. Precisamente ya que te n e m o s conectados con el movimiento y presentando a ese d i c e continuamos con estos discos compactos. Ya directamente a tu, tu cuerpo. ¿Cómo están los chifladores? ¿Cómo estamos? Vale. Eso sí, así. Hoy nos vamos vacilando en la onda, vacile como debe ser, señoras y señores. Y ¿Quién sabe cantar eso también?、Ah. ¿Quién le sabe cantar eso a su pelada? Los que han sido traicionados en ese fin de semana, que levanten la mano. e s a los que han sido traicionados solamente ese fin de semana. e c Pensan. Y loco Javier, ya h a b l o Vince en acción. n ¡Sí! Vamos para que se defiendan solitos. r Oye, suéltale las manos. Déjale que baile sola, loco. o ¡Uh! Vamos a chiflar toda la gente. ¿Dónde están los hombres chifladores? ¿Dónde están los hombres los mandarinas también, ah? ¿eh? Oye, cómo se dejan chupar. Vale. e Y tragos vienen y tragos van. Sí que saben chupar en la una, v a c i l e ¿Qué fue la g e l i c i a ¿Tenemos o no tenemos fieles todavía? Si ¿Sí、hay, están agotándose ya. Ya se están terminando mis panas pilas. Reserve su j a b i t a porque ya se terminan. Son las últimas 20 j a b a s ¿no? La gente que sabe vacilar a mano también, ahí d a l e La gente de Guamaví que sabe vacilar en s a mano. Vacílame esa mano ahí. ¡Bum! m q u i c e la gente positiva? La gente bien a r r i c h a Saludamos al señor padre de l u i s i Muy bien, también nos visita siempre, ¿ah? h u n a vacila e discoteca. Estamos compartiendo. En escenario justamente la JR2000. v e t e l e la cumbia, la cumbia, la cumbia. Ay, ay, ay.、Uh. Solamente los chifladores solteros esta tarde.、Eh. Los que nunca nos vamos a cansar, que levanten la mano. Oye, porque si un amor se va. Dios mío, échale.、Uh. Que buen tema, que buena canción. Eso sí es para vacilar las manos, ¿vale? Sí.、Uh. Hoy está la gente de la Colmena o esta tarde. Hoy está la gente del norte, la gente del norte de Quito. Y la gente del sur de Quito. ¡Qué bien, la gente del sur! Esa gente es se d e s v l a loco. Mira cómo toma por j a m a s de viena. Sí. El Diablito Mix, 27 años al aire. Y continuamos. Estas ya son las canas. ¿no? Quédate, quédate, quédate, quédate, mi amor? no te vayas con el otro, él solo te da amor. Yo soy el que gasto la plata, yo soy el que pago el a s i e n d o yo soy el que mantengo, doy la plata para los pañales de los guaguas. Él solo te hace feliz a vos, g u a n Rita. Señoras y señores, aquí continuamos el Diablo Mix en Diablo m i x En vivo. Yo, yo, yo, yo, yo. Y Oye, Oye, vacílame y vacílame. Hoy está la gente de la Tacunga también por ahí. Vacílame la mano la gente de la Tacunga. s a l o s tremendo a los panos. a l á para mi s u Hoy estamos ya directamente con la fuerza policial también. Qué bueno. hoy nos vamos de largo borrachera segura echen nomás relajo que estamos resguardados mis panas é c h e n ahí a、uh, muchas gracias chévere muy bien le echamos poder a la gente de, la, de san roque la gente de la colmena solo termino mis panas gracias muy bien i y ¿Sí, se echamos por ir Y la gente que estamos en juicios, es cuando estamos en juicios, eso arriba vamos a chupar también. ¿ah? Aquí continuamos, señores. Queremos ver dónde está d d ó n el está caballero que está bailando con su novia. Porque si te casas, arroz con huevo, sopita de f i d e o y nada más. Y jugo ya. ¿Cómo vacilamos esta tarde? ah? a h v m Oye, s s vamos! o hoy sí vamos a chupar, vamos a chupar. Como dice e Landoní. ¡Amor, amor! <risa> ¡Sufre! A la distancia para Colombia, dice. ¡Uh! ¡Adiós, amos! ¡Adiós, amos! Muy bien. n、uh. Los que saben cantar, cantamos también. ¡No te escucho! ¡Qué vivimos! ¿Cómo? ¡Exo! Y sabe cantar o no la gente del sur. Vamos a ver cómo canta. n Y cómo. Mentiras, todo es mentira. En ese caurito que dice. Y a pesar que te sigo queriendo, quiero que todo el mundo cante porque estamos grabando. Y a pesar que te sigo. No te e s c u c h o no v a c i l e オーナーはバーシーで、あな s は私が思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように思うように Creo que vamos a hacer también una, un lanzamiento de los D6 más abuelitos, ¿sí o no? Es hora también. Pero no pasados de moda, diga, ¿sí o no? Todavía son muy buenos, ¿ah? ¿eh? Y guapos. s、uh. Vamos a continuar con esta tarde. c h e v e r e el respaldo de la hueca del D6 a Mi Music. Nos ha mandado al hombre más perfudo, el hombre que sabe cuidar la puerta en el Coliseo General Rumiñahui. Hoy por hoy también l o mandó con garantía la Onda v a c i l a muy bien. ¿Cómo estamos? Buenas tardes a los tiempos, ¿sá? muchas gracias. Gracias. Ahora sí nos vamos un poquito chicheros más y más. Aquí nos vamos con DJ Diablo y la Chichita. ¡Oye! ¡Sí, sí! vamos a ver el personaje que tiene la cola más grande como es su cintura ale como oye cuando estés con él o cuando estés con ella d i l e Suave, nomás diablo. Mira la colmena. ¿Dónde está la gente más arrecha de la colmena? Cuando vacilaban en el Julio César Hidalgo esas músicas, esas canciones, ¿sí o no? La gente que se pasaba de San Roque al Mercado Central, la gente que bajaba de la colmena, ¿sí o no? Vamos a ir vacilar. Y la gente que antes cogía el tren desde g u a m a n í Hasta el Mercado Central también, ¿sí o no?、Y、Ahí la l e g á b a m o s solamente por visitar y he cantar para y para corear con Azucena y Mara. Y, y Mara. los busqués me contestan lo que de yo estás pagando. Luego de coger el tren para la, el Mercado Central, ya pegaditos un par de bielas, nos íbamos a visitar la Biblos, ¿no es cierto? La Gavis, nos íbamos a ver al Diablo Mix también, ¿no? Yeah, sí, señores, yeah, aquí continuamos.、Yeah. a、uh. y ay, ay! ay. ¡Chupe, compadre! ¡Chupe, vea! ¿Dónde está la gente más arrecha del sur de Quito?、Ah? ¿Dónde está la gente que es hasta las cuevas? Muy bien. Y qué bueno que no han venido los hinchas de la liga. ¡Qué bueno! ¡Sí, v i ñ e r o ¿Dónde están los hinchas? s Y, y decían que la gente de la liga es l a más enviñada y verles bailando c h i c h a ¡Ja, ja! felicidades a esos nuevos liguistas compañeros la verdad es que con la, la revolución ciudadana estamos cambiando todo no me satisfecho un saludo tremendo a la gente de la liga que se ven en no desde luego la universidad central del ecuador ha representado como campeón a nivel del ecuador en grandes países felicidades a la liga Saludos,、sí. un amor nuevo, me voy. Mar adentro, ay, s í toma nomás flaco, dice、chico. chupa chupa. Dice donde están los barcelonistas, ya、ah? c u á n d o gente de, del Barcelona está aquí presente, muy bien. Y sólo que bailaban salsa, no p u r o s hecho s los salsas, nomás bailan chicha. a Eso es tremendo. d o n e s a á la gente de Minacho. ¿Dónde están los nacionalistas esta tarde? Voy a regalar cerveza a esos nacionalistas, la verdad. Qué bien, qué chéveres que se han portado. Como siempre, muy bien. Pintando la elegancia. El Diablo Mix. Max ahora con la camiseta del, del Diablo Lara. Él le dio y le puso el mix encima. ¡Como! ¡Oye! Nacionalista. Max a la. Pero usted、si、es taxista, debe ser del Quito. Ya vamos a regalar cerveza, gerencia. Oye, e s e man está en la puerta todavía. Ya viene, ya viene. ¿Quién sabe cantar eso? Quisiera chumar. ¿Quién se quiere chumar? Porque así, criosamente, yo no digo me quiero emborrachar. Quiero chumarme. Vale. ¡Uh! Qué buenas músicas. ¿Cuántos han sufrido una traición y han escuchado estas músicas? Los que han sido traicionados y con estas músicas han chupado, ¿dónde están? Amoco y Baba ensalado por esa pelada, bien. La JL, los Mitchells d i c ya h a b l o Mix. El loco Javi, la capital quien les habla. Ya oficialmente trabajando. En esta temporada. Solo, ¡Uy! Cerrado, dale, dale, dale, todo el mundo, oye. Onda Vasile. Lo que viene por primera vez a la Onda Vasile, ahora sí que levanten la mano. Incha de dicen. Diablo, m i x v a c í l a m e esa mano, la gente de la Colmena. De amor,、uh. oye, so、oye, a d ó n o e está la gente de Guamaní también, ah! Eso sí, ayer te vi. Ya que estamos al aire, queremos escuchar los chiflidos de toda esa gente, de todos esos amigos chifladores, de toda esa gente que siempre. Y sencillamente se viene a divertir los fines de semana. La gente que deja encargadas a los guaguas, donde la vecina, donde la tía, donde la abuelita, para venir a la onda Basile. Los hombres que dejan encargando a su mujer con el otro y vienen a la onda Basile, también bienvenidos e a n i n c h a l e Con tal de salir con la moza, le dejan con el mejor pana. No sabes que el mejor pana sí es bien pana, pero de s u ñ o r a Me han contado unos amigos, ¿no? No sé. ¿Dónde está la gente en la colmena? ¿Dónde están mis p a n a s en la colmena, loco? ¿Dónde está mi s pana? Si le manden la mano, ¿sí o no? Eso sí, para que chiche. Échale la chicha. Y después de esto nos vamos a chichar en la noche.、Sí. Perfecto. Dice y、si、a b l Omix. 27 años de historia y leyenda. Para ti. Para toda、función. la gente de sur y norte de Pichincha. Bienvenidos a la onda vacía e s a tarde. どうしたの vinieron con plato vinieron en honor al barrio con p l a t o harto billete bienvenidos mis panas a la o n d a b a c i l e bienvenidos a gente y esa gente si e se d vea r s loco yo por eso por allá no me voy a cruzar con mi cadena que tengo loco、es、mucha nota un <risa> gusto tremendo la gente de l u c h a de los pobres muy bien bacano n o marcien Bienvenidos, bienvenidos a todo el mundo. a q u í continuamos e s t a t a r d e Gracias, hermano. Pase. ¿Quién sabe bailar eso? ¡Olesanos, c h i b l a d o r e s h i c a Se d la diga, ya se f u e g a n sí o no. ¿Dónde están los liguistas? s e s o y qué, qué, qué equipo va a quedar campeón este año? ¿Cómo se llama? El equipo que va a quedar campeón este año se llama. El equipo más querido del Ecuador se llama. Y el más odiado se llama. Barcelona, cha tu madre. Salud t e menos a la gente de Barcelona también. Hoy nos vamos a vacilar bien arrecho. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos mi gente que está tomando cerveza? Porque yo sé que e s e movimiento que tú lo estás brindando en el escenario, en la pizza, es p o r que te g u s t a ese ritmo y músicas. Ahí nos vamos. Señoras y señores, la señora quiere decir algo. A ver, venga, venga. Por favor, le adiós, le a d i s adiós, le a d i s le adiós, adiós, le adiós, le a d i ó adiós, l adiós, le adiós, le a d e ó s le adiós, le adiós, l a d s e adiós, le adiós, e adiós, l adiós, le adiós, adiós, t e adiós, le adiós, le a d e ó s le d i ó s le adiós, le adiós, le a d i s adiós, le adiós, le a i s e a d i s e adiós, y a s e ñ o r ó s l a d s e adiós, le adiós, l i d o a l g u i t s a d e a d e a s le a d s a Los que nunca se van a casar, levántame la mano. Los que van a seguir vacilando con la pelada que tienes a tu frente, dale ahí.、Uh. Vacila nomás, ya mismo se te duerme el diablo, ya mismo. Cuando se duerme el diablo, ya no mezcla, loco, por eso nomás. Quiero ver dónde está la gente de la cosa ecuatoriana también. Sí, sí. チョコプラルトミーズの2467584